imagino que un momento complicado para el entrenador de la selección, el tener que decidir por un jugador y otro independientemente que es parte de la actividad del entrenador, y sobre todo el entrenador de la selección argentina, y más cuando la competencia está en pareja, ¿no? Sí, el partido en, en Bahía terminó siendo eh, por la particularidad de jugar con dos equipos nuestros eh, un, eh, un entrenamiento exigente o un o un, eh, un entrenamiento compuesto en escena de partido eh, y lo que más marcó la ida a Bahía fue la, la lista definitiva de 12 jugadores y el final de la preparación en la Argentina eh, es el momento más feo para el entrenador y para el jugador que tiene que pasar por ese lugar emocionalmente es el momento más feo que tiene el seleccionador es parte de la tarea Eh, bueno, fueron elegidos los 12 jugadores Los cortes fueron eh, Franco Giorgetti y, y Nicolás Ricciotti Franco Muy joven jugador Que, que puede Que potencialmente tiene eh, Mucho para dar en la selección En los próximos años Pero que ahora en el puesto de él no Germán ni Eh, eh tienen eh, un espacio mayor, ¿no?, y, y, y Mata como tercera opción en ese lugar. Y Nicolás Richotti tuvo que ver con, el, con llevar tres bases fundamentalmente, eh, creo que el gran rendimiento que tuvo Nicolás La Prodito le hizo ganarse un lugar, y el llevar tres bases y el jugar con dos bases este, disminuían la posibilidad de llevar eh, tantos jugadores pequeños ¿no? en el, en, a un campeonato mundial. Pero la verdad es que estuvo totalmente a la altura eh, Nico eh, y creo que va a tener eh, nuevas oportunidades en la selección. Ayer hablábamos con, con Mati en el programa del lunes y yo decía, a ver si compartí, ¿no? Porque a veces uno opina y, y de lo que le parece eh, de la selección o de otro equipo y por ahí después eh, la gente que está involucrada, en este caso el entrenador, piensa lo contrario, que si ve toca que hay un corte, o dos en este caso, ¿no? Lo de Giorgetti y lo de Ricciotti, Pero nosotros sacábamos la conclusión y hacemos un recuento de jugadores. Vos decís, son un grupo de jugadores de selección argentina. que Algunos irán a un torneo y otros irán a otro. Pero que están dentro del grupo de la selección argentina, independientemente de las circunstancias de los torneos que jueguen. Eso sí, más o menos, ¿no? Es sí, exactamente así. Si jugaron el sudamericano Richotti y Giorgetti. Y eh, en el punto de ejemplo de la situación, Nicolás La en el 2012 se tuvo que pasar por un corte doloroso para él en ir a los Juegos Olímpicos de Londres, y lo tomó educadamente, maduramente, eh, objetivamente, y se preparó eh, para la siguiente oportunidad y la pudo, eh, y pudo cumplir el objetivo de una competencia mundial. En este caso en, eh, Eh, en, en, en lo que sucedió ayer, bueno, vienen los jugadores de jugar en, entre 2013 y 2014 Varios torneos oficiales con la selección Desde la Copa Estancovich hasta el Campeonato Sudamericano Pasando por los Ode Sur, han jugado distintos torneos Y son parte del grupo eh, nuevo que la selección tiene eh, ya instalada una gran parte Y para terminar de, de hacer el año venidero Eh, y la inclusión definitiva de Gallaudet Galici quizás también es pensando un poco a futuro, ¿no? Independientemente de lo que el jugador pueda dar hoy. Hay tres, hay tres jugadores este, que están en esa situación, ¿no? Eh, eh, dos de 21 años que son eh, Galici y Bortolini, y uno de 22 que, que es de Lía, eh, que en un lugar muy importante que es la línea interior del equipo, en el cual eh, eh, digamos no le puede pasar ni un refrío a para que podamos estar competitivos eh, sucedió que eh, la lesión eh, inesperada de Juan Gutiérrez y la no disponibilidad de, de eh, Mainoldi eh, han despoblado ese lugar y, y me parecía que era momento de, de invertir, de darle una inyección de gente joven que va a poder jugar este y muchos años más en el equipo en un, en un lugar muy importante y bueno, un jugador de 2 metros 9, uno de 2 metros 7 y uno de 2 metros 4 a los cuales se los puede preparar este, físicamente, técnicamente y con la, los hábitos profesionales adecuados para que puedan llevar adelante el juego interior del equipo nacional por mucho tiempo ¿Cuándo se van? El jueves a las 12.50 Eh, ...nos vamos a servir... ...bueno, eh, imagino que... ...en tu cabeza también pasa esto, ¿no?... ...una vez que estén fuera del país, seguramente... Eh, ...si bien están... ...súper enfocados en el entrenamiento... Y, ...y en el mundial, una vez que salgan van a estar... ...mucho más... ...espero que sí, que sea una carta... Eh, ...útil y positiva para lograr... Eh, ...enfocarnos totalmente en lo deportivo... ...la verdad que cuando... Eh, ...diseñamos la preparación me hacía un poco de ruido me parecía que nos íbamos seis o siete días antes de lo aconsejable y me preocupaba un desgaste del grupo pero hoy por hoy lo veo como una carta eh, buenísima para nosotros poder eh, salir de acá y enfocarnos únicamente en lo deportivo todo el día en el descanso en la, en la en el entrenamiento eh, y, y en las cosas que hay que corregir Eh, Leí por ahí que había dirigido tu último partido en Argentina? No, no, no lo fue, no, fue me lo preguntaron Ah, me dijo el, el, eh, el periodista de la nueva provincia Me dijo, ¿puede ser tu último partido en la selección en el país? Y le dije, sí, puede ser, es posible que así sea Pero no fue un eh, una comunicación eh, premeditada mía Fue una contestación real Eh, a la pregunta que al periodista se le ocurrió, la verdad que sí, que es posible que, que sea, termina mi contrato eh, en el último partido del mundial y termina una etapa también, y también creo que por todos los hechos, por todo conocido empieza una etapa nueva en la selección y creo que lo más honesto es eh, estar fuera para que las nuevas autoridades y o, las nuevas personas que manden Eh, elijan a quien les guste para empezar una nueva etapa Pero se sentarían a hablar para, para renovar eh, eh, Digamos, no me parece bueno el, el decir una cosa y la otra Pienso que eso es lo que tiene que suceder De dejar eh, Total Libertad y que puedan comenzar El, el, el plan eh, Que les guste Y que le parezca mejor A las nuevas autoridades de la selección Cuando además coincide con que Terminó mi contrato de una etapa Así que, bueno, eso es simplemente lo que, lo que contesté y lo que pienso de esta situación. ¿Cuándo se empezó a hablar de los rivales? Ahora, eh, jugamos sábado y domingo. Entonces vamos a viajar, llegar y jugar. No vamos a poder ni entrenar ni enfocarnos en los rivales hasta que termine ese partido. En el primer entrenamiento en Serbia, que será el 18 o el 19, empezamos a corregir nuestras cosas y a hablar de los rivales. Ahí, en Serbia. ¿Y cómo ves vos, independientemente de, de la información que le puedas transmitir al plantel, cómo ves vos este, el grupo, la zona y, y un posible cruce? Ahora, por lo que sucedió de las modificaciones con nuestro plantel y todo, eh, tenemos que ser inteligentes y nos tenemos que enfocar en el grupo. Eso es lo más importante del mundo, y no hay nada que nos tenga que distraer fuera de eso. En el grupo veo una paridad total entre Puerto Rico Eh, Grecia, Croacia y Argentina Era un grupo que yendo completo Nosotros este, teníamos que aspirar a ser el uno y, y teníamos más opciones que los demás Ahora quedamos en una situación totalmente igualada A esos cuatro equipos Y la verdad que va a ser decisivo empezar bien Porque si nosotros jugamos bien contra Puerto Rico Y le ganamos Y eso te da confianza y un poco de margen Y al otro lo pierde Podemos empezar a construir ahí Un lugar eh, Esta, eh, alto en el grupo, así que eso es lo que pienso, Grecia tiene sus bajas importantes también, eh, Croacia en una renovación va completo y Puerto Rico también lo va con un equipo de mucho tiempo y esto le, le, le genera una oportunidad después de mucho tiempo de no haber estado entre los mejores a Puerto Rico, así que lo veo todo muy parejo eh, en, el, en el grupo, a Filipinas y a Senegal van a ganar algún partido, tenemos que tratar de que no sea nosotros, y, y me parece que el aprendizaje de Túnez 2012 y de Jamaica 2013 y al grupo le tiene que servir de que contra esos equipos no familiares y de formas jugar tan distinta. la principal carta de ganar es jugar como nosotros queremos y sabemos, para llevarlo al juego que nos conviene y, y, y ganarle. En este equipo, que se parece más al de Caracas, 2013, el de 2012, y que tenemos que jugar siempre bien para poder ganar partido en la Copa del Mundo. Julio, gracias, gracias por pararnos en el medio de la calle. No, un placer, un abrazo y hasta la próxima. Dale, un abrazo, chao chao. Bien, gachado. Ay, Julio Lamas, el técnico de la selección. No te que yo me encuentro gente en la calle. Bueno, encontrarte con Lamas en este momento eh, es fue algo más que acertado por parte tuya. No sé si andabas por ahí buscándolo a Lamas o te lo encontraste de, de pura casualidad. Sí. Pero...